No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del Monmoy. Yo no me quedo en la casa pues al parte me voy voy a defender la puerta en el valle delvo muy bien y como estábamos mencionando eh, más temprano realmente hay mucha información en estas horas para actualizar sobre la situación de venezuela y queríamos arrancar Eh, por la declaración que sacó dely Rodríguez no la actual presidenta encargada de la República de Venezuela donde da un mensaje de Venezuela al mundo y a los Estados Unidos donde se destaca que Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica el país aspira a vivir sin amenazas externas es un entorno de en un entorno de respeto y cooperación internacional creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación. Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre Estados Unidos y Venezuela y entre Venezuela y los países de la región basados en igualdad soberana y la no in inergercia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo. Extendemos la invitación al gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido en el marco de la legalidad internacional y fortaleza en una convivencia comunitaria y duradera. Presidente Donald Trump afirma, del sí nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el eh, predictamento del presidente Nicolás Maduro y ese hoy el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, en la que ha dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos. Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo y a su soberanía y futuro. Esto lo dijo hace unas horas Delcy Rodríguez. ¿no? Bueno, hay declaraciones del director del FBI que van en la misma línea de lo que venía diciendo Trump, no de que esto fue un, una primera muestra, digamos, de, de lo que estaban dispuestos a hacer. Eh, Cash Patel dijo que eh, el FBI iba a continuar su misión de aplicación de la ley para encontrar a cualquier persona responsable o parte de actividades relacionadas con las drogas que según él están vinculadas a la pandilla Tren de Aragua, dijo que las autoridades estadounid estadounidenses alegan que trabajó con el gobierno venezolano. Eh, una evaluación de inteligencia estadounidense realizada el año pasado no encontró coordinación entre la pandilla y el gobierno venezolano. Una evaluación de inteligencia eh, surgida desde Estados Unidos propiamente no encontró relación entre el gobierno venezolano y esta pandilla. Patel dijo que el equipo de rescate de rehenes del FBI, una unidad táctica, estaba integrado con las fuerzas estadounidenses en la misión para capturar a Maduro. Había distintas fuerzas allí de, de Estados Unidos que llevaron a cabo esta operación eh, injerencista y que ya hay además declaraciones, por ejemplo, que apuntan directamente a lo que es el derecho internacional no y a lo que sí. implica el, a nivel del derecho internacional esta operación de Estados Unidos. Hay una declaración eh, particularmente de la Asociación Internacional de Juristas Sin Fronteras eh, en la que hablan de violación del derecho internacional en la invasión militar estadounidense a Venezuela. Eh, dice que se basan en los principios fundamentales del derecho internacional y las normas del derecho internacional humanitario, condenando enérgicamente el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela. Esta acción agresiva, que viola claramente la soberanía nacional y la integridad territorial de Venezuela, constituye un ejemplo preocupante del uso de las fuerzas en las relaciones internacionales y del desprecio por los propios eh, y los principios fundamentales del derecho humanitario y de la propia Carta de Naciones Unidas. La Asociación de Juristas Sin Fronteras exige el pleno respeto de los convenios internacionales y el cese inmediato de todas las acciones que socaven la paz y la seguridad globales. En este sentido, declaran que un ataque contra un país independiente es incompatible con los principios del derecho internacional, incluidos los de no intervención en los asuntos internos de los estados y la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política hacia cualquier estado, tal como se establece en el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. Además, esa acción constituye una clara violación a los tratados bilaterales y multilaterales que obligan a los países a respetar los principios de respeto mutuo y de preservar la soberanía nacional, y continúa esta declaración que es más extensa, que después podemos ahondar más, eh, pero eh, son seis puntos que pone sobre la mesa esta Asociación uh -huh. Internacional de Juristas Sin Fronteras, de por qué la intervención de Estados Unidos en Venezuela, eh, que tuvo lugar la madrugada del pasado sábado, constituye una violación al derecho internacional. Bueno, y por supuesto que hay que ir dándole seguimiento a muchas cosas. El propio Donald Trump, que el sábado fue que hizo todo la, el bochinche no uh -huh. ayer volvió a hacer amenazas ayer eh, yendo en un avión en el que lo trasladan en el Air Force One le preguntaron si había conversado con Delcy Rodríguez le dijo estamos tratando con la gente que acaba de juramentarse las nuevas uh -huh. entre comillas autoridades de Venezuela no me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta muy controvertida dijo entonces le pidieron que aclarara que quería decir y dijo significa que nosotros estamos a cargo eh, él ha dicho y repitió que están dispuestos a trabajar con el resto del gobierno de Maduro siempre que se cumplan los objetivos de Washington en particular abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de crudo de Venezuela o sea, él supuestamente Estados Unidos tenía que sacar a Donald a a Nicolás Maduro porque era el jefe de un cártel de narcotráfico, ¿no? Esa fue la, lo que plantearon, era por eso. Pero ahora dice que es para que le den libre acceso a las enormes reservas de crudo que tiene Venezuela, incluso cuando dijo eh, que Delsi Rodríguez tiene que hacer lo que Estados Unidos le mande, porque es si no le va a ir peor que a don que a me sale don Altran, que a Nicolás Maduro. Ahí no es porque sea jefa de ningún cártel, es porque no le haría caso a Estados Unidos. Si no le hace caso, le va a ir peor, dijeron, que a Maduro. Dijo que las elecciones en Venezuela van a tener que esperar, porque esa fue la otra cosa que se dijo. Bueno, queda a Delcy Rodríguez en dos meses, se hacen elecciones y continúa la vida. No, no, no. Las elecciones en Venezuela tendrán que esperar, dijo. Vamos a gobernarlo, a arreglarlo. Vamos a tener elecciones en el momento correcto, pero lo principal es que hay que arreglar un país fallido. Y lanzó duras palabras contra, otra vez, Gustavo Petro, lo acusa de narcotraficante, pero no lo será mucho tiempo más, dijo, ¿no? Eh, todo esto dicho ayer. De nuevo, uh -huh. no es algo que ahora bueno, ya sacó a maduro y arranca. No, no, no. Va ahí. Y con Cuba dijo que el gobierno está a punto de caer y que el liderazgo de Irán será golpeado muy fuerte. Todo esto uh -huh. dijo, ¿no? Eh, hay respuesta ya. Uh -huh. Eh, Petro ya contestó. Sí, la presidenta de México también, Claudia Sheinbaum Declaró que descarta una intervención De Estados Unidos en su país Después de que Donald Trump afirmara Que habrá que hacer algo Con México eh, Dijo Ya saben ellos que esa no es una opción Para nosotros, dijo Sheinbaum Pero que estamos colaborando Es cierto que está colaborando bastante Sheinbaum con Estados Unidos eh, Lo dijo Durante una rueda de prensa Celebrada en Hidalgo lo más importante es la responsabilidad compartida. Agregó nosotros evitamos y atendemos la inseguridad en México y la violencia, evitamos que lleguen drogas a Estados Unidos y ellos también deben evitar que lleguen armas a México y combatir a la propia delincuencia organizada que opera en Estados Unidos, dijo la presidenta, eh, pero que eh, pareciera que con México es lo mismo que decíamos hoy, no que muchos se está diciendo mucho, bueno, hoy es por el por Venezuela y el petróleo y mañana pueden venir a por el agua eh, sí, acá, sí. pero sí. lo cierto es que en realidad el agua se la están llevando sin necesidad de de de, de entrar en gasto, digamos, ni ni gastar de gastar una bombita, ni ¿no? una bombita ni nada, vienen y se la llevan. Eh, y pareciera que con México con lo que nos contaba Eduardo Victoria Baeza ¿no? una de sus últimas uh -huh. eh, intervenciones, sí, también sí. Eh, entregándole a Estados Unidos el agua en este tratado que Estados Unidos y Donald Trump cacareó tanto y al final terminó cediendo sin necesidad de, de mayores claro. presiones así que, que por supuesto, eh, todos tenemos que estar recordando siempre que son las multinacionales las que están atrás del petróleo atrás del agua, uh -huh. o sea Estados Unidos en este caso es el que el ejecutor político, pero los que están con los intereses atrás son las grandes multinacionales, son las mismas que vienen acá que van a, uh -huh. a Brasil, a cualquier parte del mundo, ¿no? Eh, decíamos que Petro y una aclaración, nosotros estamos tomando información de distintos lugares, estamos tomando obviamente de medios venezolanos, pero estamos tomando de agencias internacionales, sí. esto uh -huh. que yo leía recién Eh, de Donald Trump, las cosas que dijo en el Air Force One eh, estaba tomado de Radio Francia Internacional o sea, digo para que la gente sepa uh -huh. por dónde viene el análisis internacional no bueno, el presidente de Colombia, Petro dijo que su nombre nunca ha estado vinculado al narcotráfico y exigió a Donald Trump que deje de calumniarlo deje de calumniar, señor Trump puso en su cuenta de X recordando que en medio siglo de vida política no existe registro alguno que lo relacione con actividades ilícitas. Eh, el gobierno colombiano denunció que las palabras que había pronunciado Trump diciendo que venía algo similar de lo de Venezuela a Colombia constituyen una escalada peligrosa por parte de Washington y recordó que que así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la paz del pueblo de Colombia. Estados Unidos, escribió Petro, es el primer país del mundo en bombardear una capital suramericana en toda la historia humana. Ni Netanyahu lo hizo, ni Hitler, ni Franco, ni Salazar. ¡Qué terrible medalla esa! porque por generaciones no olvidarán los suramericanos. La herida queda abierta por mucho tiempo, escribió Petro, que es uno de los dos nombrados, como decía Emiliano, uh -huh. amenazó a México y amenazó a Colombia. ¿no? Eh, los socios comerciales, dijo Petro, deben cambiar. América Latina debe unirse o será tratada como sierva y esclava y no como el centro vital del mundo. Una Latinoamérica con la capacidad de entender, comerciar y juntarse con todo el mundo. Nosotros no miramos al norte solamente, sino en todas las direcciones. No sirvió la alianza con China y Rusia. Lula, nuestra alianza antes que nada debe ser la misma América Latina hoy bombardeada. La CELAC hoy no nos sirve por su norma de consenso absoluto. No falta él o la presidenta que prefiera seguir de esclavo de gobiernos extranjeros. Añoran arrodillarse ante el rey. Todo esto escrito por Petro. Pero la primera capital suramericana bombardeada, como fue el bombardeo hitleriano sobre Guernica, no se puede olvidar. Los amigos no bombardean. Uh -huh. También Cuba ha quedado en el medio de todo esto no que veníamos eh, diciendo, que también de alguna forma las amenazas han llegado hacia ellos. Y bueno, en estos momentos hay que decir que eh, en la CELAC el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano ha pedido que se defienda colectivamente la independencia y la soberanía de la región contra la amenaza causada por la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, según las noticias que se le da a Telesur. ¿no? Hablando en la cumbre extraordinaria de la CELAC el domingo eh, pasado, Bruno Rodríguez subraya que la acción estadounidense representa una amenaza existencial de la naturaleza histórica que trascende todas las líneas políticas e ideológicas y que América Latina no es un territorio en disputa, sino que pertenece a nadie más que a la soberanía de su gente de su gente agregó este domingo en la CELAC Bruno Rodríguez, ¿no? Sí. Quieren engañar el pueblo de tu tierra y mi país. Quieren esconder el hambre con la guerra de tierra no alcanzará para enterrar nuestros muertos Ven amigo colombiano vamos juntos a cantar por segunda independencia vamos juntos a luchar supuesto, escuchando música venezolana en estas horas y en estos espacios eh, en los que nos dedicamos a actualizar eh, lo que está ocurriendo en, en torno a, a la invasión y a la operación de Estados Unidos eh, que emprendió el pasado sábado contra Venezuela. Valerio nos preguntaba eh, quién canta o cómo se llama la canción. La, nos lo preguntaba hace algunos minutos en el primer bloque a las 11. Era Abran la puerta de Alí Primera. Eh, y después vamos a estar contándoles más sobre sobre esto. Eh, pero decíamos, dejábamos antes de la pausa planteado que habló en realidad eh, habló antes de que ocurriera esto, pero el observador saca en estas horas una entrevista que ya tenían grabada con Luis Almagro, ex canciller de la República y ex secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Almagro dijo y aseguró que Maduro es quien lidera el cártel de los soles y además dijo que en Venezuela hay un régimen absolutamente tiránico, ofreció un punto de vista sobre la política latinoamericana y global, dijo que Maduro, eh, que está convencido de que Maduro lidera el cártel de los soles contra toda evidencia, ¿no? y, y, y sumándose como lo ha hecho Almagro durante todo su, su periodo al frente de la OEA y ahora desde donde esté también, Eh, como el, el servil eh, más grande a los intereses de Estados Unidos eh, que, que, que pueda haber, y que no solo contra Venezuela, sino también contra Cuba y contra contra los pueblos en lucha, incluso en los países cuyo gobierno eh, est está alineado con Estados Unidos, contra esos pueblos Almagro ha, ha tenido y tiene un historial realmente tremendo no también eh, este domingo habló el Papa no sobre la situación en Venezuela durante el rezo del ángelus que fue en la plaza de San Pedro luego de la detención de Nicolás eh, Maduro bueno, el secuestro de Nicolás Maduro en Caracas donde él comentó que el bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración afirmó el Papa y sostuvo que el objetivo debe conducir a superar la violencia bueno, y a emprender caminos ahí, si de justicia ahí, abril, paz y salvaguardado y, de la soberanía y, del país, eh, ¿no? Eh, Y en un mensaje, el Estado de Derecho eh, que sacó el Papa es que el Estado del Derecho consagrado en la Constitución es el respeto a los derechos humanos y civiles de cada persona y de todos junto con el trabajo conjunto para construir un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia. Y también recordando un poco que en octubre del año pasado el Papa fue quien eh, canoniza también a los dos primeros santos desde de Venezuela, ¿no? Venezolanos, uno siendo doctor, eh, los dos siendo doctores y los primeros santos proclamados venezolanos, ¿no? Bien, hubo movilizaciones también dentro de Estados Unidos, en muchas ciudades de Estados Unidos, en contra de la intervención bajo la consigna no a la guerra contra Venezuela, además de las movilizaciones que también estuvieron presentes eh, en distintas partes del mundo. Eh, se realizaron protestas en eh, Alaska, en Carolina del Norte, en Los Ángeles, San Diego y San Francisco, en Nueva York, eh, en Phoenix, eh, en Texas, en Georgia, en varios estados... En varias dentro de esos estados en distintas ciudades de Estados Unidos eh, movilizaciones eh, que eh, critican eh, y exigen al gobierno de Estados Unidos no profundizar no avanzar en esta en esta escalada eh, violenta y belicista contra Venezuela y que además eh, por supuesto eh, va más allá y que es una amenaza que directa, eh, consumada, contra toda América Latina. Nuestros fondos públicos deberían usarse para las necesidades de la gente. Eh, dijo eh, dije, parte de, de quienes estaban convocando a estas movilizaciones. Exigió que la violencia no sea en nuestro nombre. Dicen, debemos rechazar otra guerra sin fin por beneficios. Advirtió la organización que convoca al insistir en que más del 70% de la gente en los Estados Unidos se opone a una nueva guerra. Esta guerra no se trata de narcotráfico ni de democracia, sino de robar el petróleo de Venezuela y dominar a América Latina. Recalcaron, eh, hubo movilizaciones también, decíamos puntualmente, en Nueva York... Eh, rechazo generalizado a nivel internacional contra las criminales acciones de guerra cometidas en Venezuela y fueron decenas de manifestantes que se reunieron frente al centro de detención metropolitano de Brooklyn, lugar donde se encuentra, bueno ahora ya fue trasladado, en, este, en estos momentos estaba siendo trasladado hacia el, los tribunales, no pero se encontraba eh, y allí pasó la noche el mandatario constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro que no al secuestro ilegal del presidente Maduro por parte de Trump, no a la guerra en Venezuela, eh, evidenciaron el claro repudio de un amplio sector de la población norteamericana a las acciones unilaterales y criminales ordenadas por Trump eh, en el marco de estas movilizaciones en Nueva York y en distintas ciudades de Estados Unidos. Desde China también Xi Jinping eh, condena los actos unilaterales que sobocaban gravemente el orden internacional, Eh, diciendo que bueno el mundo actual está experimentando cambios y turbulencias que no se veían desde hace un siglo con actos unilaterales de hegemonía que sovocan gravemente el orden internacional y que todos los países deben respetar las vías de desarrollo elegidas de forma independiente por los pueblos de otras, de otras naciones cumpliendo el derecho internacional y los propósitos principales de la Carta de las Naciones Unidas. Y asimismo, desde Beijing, a través de la Cancillería, se recalca que ningún país debe arrogarse al papel de policía o juez global, subrayando que la soberanía de todas las naciones deben ser plenamente protegidas frente al uso de la fuerza. ¿no? Eh, hay otro tema que también es de estos de, de, de poder profundo, como lo que decíamos, no de mañana hoy vienen por el petróleo de Venezuela, mañana vienen por el agua. Uh -huh. Otra de, de las cosas que se dice, y que está bien, porque es un análisis que... Que, que, que se entiende y es acertado es esto de decir, esto es muy peligroso porque marca un precedente uh -huh. marca un precedente de lo que puede pasar después, eh, situaciones como estas que no se veían hace muchísimo tiempo hay algunos artículos, por ejemplo hoy eh, el diario Granma de Cuba publica un artículo de Mario Ernesto Almeida Bacallao eh, en la que bueno dice, no andamos de tan mala memoria como para hablar de un precedente a estas alturas, después de tantos años poniendo el cuerpo y la vergüenza dice, hablando de que en realidad el precedente ya, ya estaba sentado con, con el constante eh, asedio eh, aunque no a esta escala de Estados Unidos y que esto es la, la concreción digamos, no de una de una amenaza que estaba latente y que la propia existencia de del imperialismo y y, y de la forma en la que se maneja ya es el, el, el precedente y lo que va marcando este tipo de, de amenazas es extenso este artículo pero interesante de leer, La Madrugada de Caracas se titula eh, y dice nosotros no somos eso, nunca lo hemos sido sabemos que no hay escala sino guerra declarada hace años y no solo contra Venezuela no nos preocupa no es algo preocupante, simplemente. Sí. Lo asumimos y nos responsabilizamos de nuestro papel histórico. De sobra conocemos y en carne propia para qué suelen servir el derecho internacional y sus garantes. No andamos de tan mala memoria como para hablar de precedente. A estas alturas, luego de tantos años poniendo el cuerpo y la vergüenza, después de tantos años siendo los de siempre, tan mismos, del lado de acá y del otro, Hemos visto demasiado como para ser inocentes, parafraseando aquel guión de Tomás Gutiérrez Alea y el mundo desnoes de sobre las memorias de nuestros complejísimos subdesarrollos, dice el autor de, de este artículo, planteando eh, esta idea de que en realidad el, el precedente ya estaba. En este caso se está concretando eh, una una política que viene ya desde hace tiempo. Eh, hay mensajes de los oyentes, eh, hay uno que llegó por el, por el YouTube que dice qué peligroso lo que pasó en Venezuela, es preocupante, se habilita a cualquier potencia a invadir donde considere que tal gobierno no se alinea. Saludos de Chavarría a Cristian Lissaurral, un saludo grande para él realmente. Hay otros mensajes que van por el lado de desconfío de esto, desconfío uh -huh. de aquello, desconfío del otro, uh -huh. que uno entiende que es normal no todo eso. Lo que hay que tener en cuenta es que nos falta mucha información todavía. Pero ¿qué es lo que nosotros pretendemos que, que pueda quedar clara? Eh, ¿Por qué toda esta preocupación y por qué el compromiso y demás tiene que ver justamente con el antiimperialismo? Acá hay que tener claro que se trata de una acción del imperialismo que retrotrae a otras épocas, incluso peor todavía, sin ningún disimulo... Eh, directamente diciendo vamos porque nos queremos quedar con los recursos de ustedes, así nomás digo porque Martín por ejemplo, un oyente dice yo no me trago esto, Maduro se entregó entonces esto sí. fue una negociación para evitar la invasión y nosotros no, no podemos opinar sobre cosas en las que nos falta mucha información por eso estamos permanentemente buscando y atendiendo pero en este momento de lo que se trata es de denunciar este ataque a Venezuela, que no es un ataque solo a Venezuela, que es un ataque a América Latina, que es un ataque a los pueblos del mundo, eh, y esa es la, la obligación de esta radio, no es lo que tenemos que hacer. Otro oyente, Juan Carlos, nos manda es un afiche que dice ¿Qué país los Estados Unidos estaban destruyendo en el año de tu nacimiento? Es impresionante la lista con los años todo desde China en el 45 hasta Libia en el 2011 y le agrega Juan Carlos ahí le faltó Uruguay, Bolivia y Burkina Faso. Fíjate si se habrá estudiado, ¿no? esta esta lista que él nos mandaba. Últimos minutos de programa. Eh, hay un mensaje que nos mandó Agustín Casanova, con el que hablamos muchas veces, a veces aquí en Montevideo, pero ahora viviendo en Portugal, trabajando en Portugal. Desde allá nos mandaba un mensaje y lo escuchamos ahora, Blanca, desde por aquí. Compañeros, Hernán Ángeles, Daniela, una breve cuestión sobre Venezuela, que es que, que este tipo de acción criminal del imperio demuestra así por un lado su, su fortaleza su, su presupuesto militar que, que supera los 20 países que lo siguen pero también demuestra su debilidad en el sentido de que lo mejor de ellos no pasa de una operación quirúrgica es decir no se puede llevar a 30 millones de venezolanos de Venezuela lo que pasa, pasó con Maduro también puede pasar con el segundo, con el tercero, pero no derrumba de por sí el, el proceso. Creo que esto es importante tener en cuenta entre las fuerzas antiimperialistas para no llevar a una desmoralización que nos lleve a la pasividad. Nos tiene que indignar, pero con la fuerza y la confianza de que se puede luchar. En ese sentido lo la batalla está está dada el mayor peligro es la la derecha venezolana ¿no? eh, y, y el arraigo que tiene en ciertas en ciertas capas populares creo que esa es la cuestión un abrazo desde Portugal muy bien el mensaje que nos mandaba era el sábado mismo cuando estábamos en la transmisión uh -huh. especial no Bueno, en el cierre, ¿cuántas cosas nos quedan todavía? Varias de lo que tiene que ver con esto, con Venezuela, eh, un grupo de representantes demócratas en el Congreso estadounidense cuestionaron las acciones de Trump en Venezuela y llegaron a pedir la destitución del presidente norteamericano tras los ataques que ocurrieron sin informar antes al Congreso, algo que siempre se siempre que hay una operación de este tipo de Estados Unidos hace meses sí. eh, por ejemplo cuando bombardeó Irán eh, eh, también se, se menciona que cada cada acción mi, militar de Estados Unidos operaciones como estas en territorio extranjero tienen que ser notificadas y aprobadas antes por el congreso cosa que no sé cua, si alguna vez en los últimos años ha ocurrido uh -huh. porque eh, siempre se escuchamos lo mismo el, algunos legisladores estadounidenses quejándose de que, y pasó con Trump, pero también pasó con eh, otros eh, presidentes estadounidenses, incluso del propio Partido Demócrata. Eh, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schammer, y el líder demócrata en la Cámara de Representantes, eh, Jeffries, emitieron un comunicado en el cual solicitan a los congresistas Eh, que los congresistas sean informados a principios de la próxima semana sobre el tema y respecto a esto es que va a estar hoy Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense junto a altos funcionarios de la administración de Donald Trump eh, visitando el Capitolio para informar a los líderes del Congreso esto va a ser hoy por la noche eh y va a estar, junto con líderes de la Cámara de Representantes y del Senado, el Grupo de los Ocho, que es un grupo que incluye altos miembros de los comités de inteligencia, los presidentes y líderes de alto rango de los demás comités de seguridad nacional también están invitados, eh, y van a estar estos dos que mencionábamos, Chuck Schammer y el presidente eh, que senador, y el eh, representante, líder de la eh, minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakim Sheffries. Ambos habían pedido una reunión informativa luego de lo que ocurrió en Venezuela, que se va a uh -huh. concretar hoy. Y otra tiene que ver con el tema del petróleo, que es de lo que más ha hablado Trump en todas estas horas. Sí. Mencionó la palabra libertad y democracia alguna vez ahí al pasar, pero lo que más le interesa claramente y lo dice. lo dice sin ningún uh -huh. tapujo es el petróleo venezolano eh, las empresas británicas Shell y British Petroleum eh, se están preparando para poder regresar eventualmente a Venezuela a explotar nuevos yacimientos eh, está informando de Telegraph el medio indicó que Shell planea hacer extracciones en un rico yacimiento de gas llamado Campo Dragón que se encuentra entre Venezuela y las islas vecinas de Trinidad y Tobago y que tiene aproximadamente 120.000 millones de metros cúbicos de gas. La explotación de este yacimiento podría generar unos 500 millones de dólares anuales eh, de ingresos para esta empresa durante al menos tres décadas. Eh, mm -hmm. Las declaraciones de Trump sobre que pretende tomar el control de Venezuela y Estados controlar el sector petrolífero venezolano, podrían dar a estas empresas británicas una oportunidad de participar en el desarrollo de diversos yacimientos, dice de Telegraph. Sin embargo, cabe destacar que Shell y British Petroleum podrían verse obligadas a implementar estos proyectos en conjunto con empresas, empresas estadounidenses. Veíamos hoy eh, fuera del aire un video que nos llamó la atención una entrevista de una venezolana acá en Uruguay Eh, realmente o sea deja mucho para hablar ahora vamos a estar pasando el audio bueno pero bueno esto fue una concentración que se hizo en tres cruces en la en la plaza de la bandera de venezolanos con banderas de venezuela y de la libertad avanza no se ah. ve atrás banderas de la libertad avanza ah, no donde bien. una venezolana que está residiendo en uruguay Eh, festeja y celebra el ataque militar del ultravergista Donald Trump y dice que el precio que tenemos que pagar es nuestro petróleo y que muera mucha gente, dice en otras palabras, ¿no? ¿Cómo, cómo? Que ¿El precio mucha... que hay que pagar es, es el, el petróleo? petróleo? Y bueno, que si muera mucha gente es otro precio que hay que pagar también, que ahora vamos a estar mostrando. Esta entrevista fue hecha por Telemundo, donde también eh, la entrevistadora tuvo que cortarle no la entrevista porque ella iba a seguir diciendo cosas, pero bueno, creo que el audio lo dice solo. A ver... Sí, el precio que tenemos que pagar todos como venezolanos es nuestro petróleo, sí pero quizá vamos a estar mucho mejor ¿entiendes? entonces sí, ahora sí, quizá va a morir mucha gente o no ojalá que, ojalá no, que no pero es el precio que hay que pagar y a veces... Por favor, gracias, Fede, vení conmigo. La y ahí cortó. la entrevistadora la corta y le dice, ojalá que no, no que no muera gente, Mira ella seguía hablando. Y, y hay sí, que decir cortó. que este video dio vueltas al mundo, o sea, ¿Ah, sí? está en muchas páginas de distintos lugares, hasta Estados Unidos ha llegado y se ha difundido este video. ¿no? Subieron los precios de las acciones de petróleo y del crudo tras la incursión de Estados Unidos en Venezuela. Eh, las acciones estadounidenses suben en la apertura de hoy, lideradas por las acciones estadounidenses tecnológicas y energéticas. El precio del crudo estadounidense subió un 1% luego de que eh, fuera capturado el presidente venezolano Nicolás Maduro. Las acciones de Chevron y Conoco Phillips se dispararon después de que el presidente Trump presentara un plan para que las compañías petroleras estadounidenses ayuden a reconstruir, según dice...